Tenemos mucho gusto de recibir esta mañana en Radio Centenario una vez más al embajador de la República Islámica de Irán en nuestro país, Javad Eidari, que está acompañado de su traductor, Taher Taheri. Bienvenido, señor embajador, una vez más a la radio. Muchas gracias. gracias. El motivo central de esta invitación en este caso es para hablar de alguien que nosotros hemos destacado, que conocimos fundamentalmente a partir de, de su asesinato en el año 2020, un día como hoy, 3 de enero de 2020, que fue un, eh, podríamos definir como un luchador internacionalista, un combatiente por los países de Medio Oriente, que claro, si seguimos la visión de los medios occidentales, de Estados Unidos y sus aliados, era un, un actor del terrorismo, representa todo lo que Estados Unidos eh, no quiere y combate. Pero desde el punto de vista de, de los pueblos que les toca luchar contra el imperialismo, eh, representa precisamente eh, tanto como otros combatientes de Occidente que nosotros reconocemos, como ni que hablar el propio Ernesto Che Guevara, como otros combatientes latinoamericanos, africanos. Eh, en este caso, eh, un alto militar de Irán. Hablamos del Teniente General de las Fuerzas Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Qasem Soleimani. Y para hablar de él, para conocer más de la historia de este luchador, es que hoy eh, recibimos al, al embajador. ¿Cómo vive el pueblo de Irán hoy, este aniversario, embajador? <تصفيق> در ابتدام خواستم سال نو رو به تمام شنوندگان محترم رادیو سنتنریو تبریک بگم و به مردم و دولت به مردم عزیز اروگوئه تبریک بگم و سال سرشار از موفقیت و شادی رو برای مردم اروگوئه آرزو کنم انت استریال تما کیشیر Felicitarle a usted, a sus komponieros, a sus ujentes, al querido pueblo uruguay, la llegada que recibe de anio 9-2023. Esperamos que sea un anio lleno de alegria, éxito para el pueblo. Hemčiné, mi chastetam atdestandarkarone, en bernamme Radio Centenerio, bero kateri enke enke en forstato, dar egtierar man gazagetan, teshakker kunde. También agradezco a los autores que recibe. در راژیو که من دادو ایسا اپورتونیدت پر بینیر اکا ای اولار چالندون از زمانی که سردار سلیمانی در سه جانویه دو توسط حمله پهبادی آمریکایی در فرودگاه بغداد به شهادر از مردم این روز رو هر سال گرامی می و Yder og kærlighed af ishun og bevidsthederne, der også er ishun, er genanvendt. Desde el 3 de enero de 2019, cuando el general Soleimani uh, cayó un mártir por el un ataque de los drones en el aeropuerto de Bagdad, quiero decir Irak. Durante esos tres años, cada año se celebra, se conmemora, se conmemoran. Se conmemoran el aniversario del martirio del general Soleimani un Robe del El general Soleimani tiene mucha fama entre el pueblo iraní y por eso el pueblo aquí los iraníes lo conocen como el general de, las, de los corazones Shaxiate eh, Sardar Solemon. Perdón, un detalle, por, quizá en la traducción. Eh, la muerte fue en 2020, ¿no? 3 de enero de 2020. 2019. Ah, bien, entonces los datos así que sí. circulan en Internet están incorrectos, figuran como 2020. está bien. Bien. ¿Sí? 2020 22 23 98 98. Man 20 umadam inja, qablish 2019 2019. el general de los corazones le dice el pueblo iraní entonces. El general de los corazones. El de los corazones. Sí. علت این که مردم به سردار سلیمانی سردار دلها می به خاطر اون شخصیت وجودیش بود به خاطر اینکه اون فقط یک نظامی نبود بلکه اون خودش رو فدایی ملت می دونست باید که رو دینامینن خنرال دلهایی اس رو دینامینن características personales que llevaba dentro el general Soleimani, tanto como un militar que llevaba pero siempre decía que va a ser victimizado para el pueblo que él para el pueblo que es para el pueblo él eh, eh, eh, eh, tuvo varias dimensiones desde adentro aunque te tenía una dimensión militar tenía características uh, sociales políticas entre la gente uh -huh. desde el punto de, desde el punto de vista militar los militares lo califican como un militar un estratego un estrategista que estratega, tiene estratega, ¿no? estratega con, quiero decir, mucha inteligencia militar y decían que era, uh, quiero decir, un comandante verdaderamente militar. Uh -huh. Quiero decir, la revista Foreign Policy, uh -huh. es una revista Foreign Policy, lo calificaba al general Soleimani entre los 10 pensadores militares en, el, quiero decir, en las eras defensivas y militares. Uh -huh amo de uh, Sardar el General Soleimani para el pueblo de Iran y el pueblo de la región. entre la gente, entre el pueblo de la región, además de, de que fue un campeón militar, tuvo quiero decir un, una, un personaje muy amable uh, en la vida y muy quiero decir, mucha sinceridad con, con, con, con los demás. صفات خاصی رو que داشتی La valentía, entre otras características del general Soleimani, hay que destacar la valentía, la fe que llevaba. Eh, y por todas estas razones el pueblo tenía mucho amor, se sentía mucho amor hacia el general uh, Soleimani y por eso la, lo nombraban como el general de los corazones ara haminam marasim tashij janaze ishun milyuni bud tashij janaze durante la ceremonia de funebre del general soleimani participaron millones de personas tanto de iraq como varias ciudades de de participaron en el fuebre en el funebre del general soleimani en iran tambien lo enterraron con la participación multinaria de la gente El, eh, in y por eso, la razón de eso es que el Soleimani eh, fue un símbolo en la lucha contra el terrorismo y un símbolo de la resistencia contra la hegemonía del uh -huh. mundo, contra la tiranía. ¿Y por qué tenía ese, esa llegada con el pueblo iraní? Él era, <coughs> por más que era responsable de operaciones militares muy delicadas en el exterior de, de Irán eh, también era conocido en, en, en Irán digamos hablaba públicamente tenía una presencia pública uh, man y, bedam dar de y que dar aishon, uh... primero voy a dar una explicación sobre las operaciones que participó que él participó en fuera del país, eh, él fue uno entre uno de los combatientes luch, luchadores verdaderos contra el terrorismo. un 2000, que talibán, hay que de decir que el general Soleimani, cuando los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán, porque los talibanes se, se hicieron con el poder en, Af en Afganistán dos veces. Una vez fue en el año 2000 y otro que fue hace uh, poco tiempo, hace dos o un año, en Afganistán, que eso es un grupo, los talibanes son un grupo extremista, fanáticos, quiero decir, y Soleimani en el año 2000 impidió, quiero decir, uh, esa... Uh, pensamiento de los talibanes uh -huh. uh, agar, uh, bashi, uh, bueno, Como usted conoce uh, Ahmad Shah Masud Ahmad Shah Masud fue un combatiente Un luchador afgano uh -huh. uh, Que combatía Junto con los demás Miembros de la Alianza del Norte En contra del talibán uh, Ahmad Shah Masud fue Uno de los Que compañeros de general Soleimani y en el año 2001 consiguieron vencer uh, a los talibanes. Uh, va, y Lo que hizo el general Soleimani en aquel momento, en el año 2000-2001, fue crear una unión entre los diferentes grupos afganíes para que puedan con Martín contrarrestar a los صفات بارز سردار سلیمانی همین ایجاد وحدت بین های مختلف بود. Una de las características obvias del General Soleimani fue la creación de una unidad entre diferentes grupos afganes. سردار سلیمانی همچنین در طول 20 سال فرماندهی که داشت A lo largo de 20 años de la trayectoria del comandante Soleimani, también se puede mencionar el apoyo que él brindaba a la causa de los palestinos. Él tuvo vínculo cercano con los líderes palestinos y tenía relación y apoyaba a la resistencia palestina. ¿Hamchenin, Sardar Soleimani, Tunest? El comandante Soleimani también... En Irak y Siria consiguió uh, dejar de lado, uh, vencer al grupo de Estado Islámico, Daesh, uh -huh. en el año 2017. En, anunció públicamente en aquel momento que Daesh ya no existía. En el momento Eso es mientras Obama, uh, el presidente de aquel momento de Estados Unidos, había dicho que, que Daesh llevaba tiempo y ellos todavía existen right. y la, el fracaso de ellos llevaba años pero como ustedes saben durante esa campaña electoral de los Estados Unidos en aquel momento se confesó en aquel se plantaron el tema de, de que los mismos estadounidenses mm -hmm. crearon ese grupo uh, Daesh, quiero claro. decir el Estado Islámico de Irak mm -hmm. y la señora Clinton en aquel momento, quiero decir Trump en esta campaña electoral dijo uh, que señora Clinton ya había dado el orden de que se creará el grupo del Estado Islámico Daesh. Mm -hmm. Eh, también antes porque fue eh, un militar que comenzó muy joven Fue destacándose muy joven, ¿no? Y llegó a, a, a altos cargos a nivel militar eh, Antes de los 30 años, por ejemplo eh, También, por lo que tenemos entendido Colaboró con la resistencia en el Líbano, por ejemplo Años antes Vale, y yo... Sí, claro apoyaba el eje de la resistencia y en contra de la arrogancia. Cuando en aquel momento Israel atacó al Líbano, él participó junto con las fuerzas, con las tropas de Hezbollah en contra de esa violación de Israel en los territorios libaneses. Ustedes saben de que en esos años, en aquel momento, también en Siria, varios puntos, varios, varias zonas de Siria habían sido ocupadas por Daesh, por uh, fuerzas de Daesh en aquel momento, pero señor uh, Soleimani, el general Soleimani, consiguió, uh, quiero decir, contrarrestar esa fuerza atacando contra las posiciones del grupo Daesh grupo Tagfiris dice Tagfiride Daesh y liberó varias zonas en Siria in dar hali bud ke dar 2011 2015 Ustedes saben de que durante esos años, quiero decir entre 2011 a 2015, fue un, un, una atmósfera de terror, de, de, de, quiero decir de preocupación entre varios pueblos, entre varios países del Líbano, Jordania, Irak y, y Siria por, por la penetración del grupo Daesh. Jamás gustaré que, bueno, el control de los Daesh en la región fue bastante hubo mucha preocupación y miedo entre los gobernantes árabes no tenían tanto poder para contrarrestar para uh, vencer al, uh, a, los, a los Daesh en aquel momento y también las uh, diferencias internas hubo uno de los casos que, uh, que se sumó a esta preocupación en toda la región los poderes occidentales tampoco Uh, y sean y sean nada y claro. por qué sabían que eso es a lo que en lina con sus beneficios claro para combatiendo atacando a las posiciones del daesh hasta que en 2017 el comandante soleimani dijo anunció el fin del control de daesh en varias en zonas de Irak y Sur, en Siria en uh -huh. Irak y Siria y jamás se puede olvidar todos los servicios que ha, ha ofrecido este mártir Soleimani en Irak y Siria es innegable bien vamos a hacer una pequeña pausa eh, para seguir conversando hay un, un compañero de la audiencia que está escuchando desde Brasil se llama Juan Carlos vecino y dice, gloria eterna al general Qasem Soleimani, y envía un abrazo al embajador y a, y a Taher, el, el traductor. Ahora seguimos con el embajador de la República Islámica de Irán, Jabhat Eidari, para conocer más de este combatiente internacionalista, Qasem Soleimani, del cual se cumple hoy un nuevo aniversario de su asesinato. Eh, habíamos quedado, el embajador quiso hablar de las acciones fuera de Irán que en las que participó el general Soleimani pero le habíamos preguntado también eh, por qué era conocido públicamente por qué el pueblo iraní conocía a Soleimani, si era una figura pública, si él eh, exponía públicamente eh, Eso justamente es por las Pensamiento, por la visión que tiene el general Soleimani que está, tiene mucha popularidad en Irán, no solamente en Irán, pero también en otros países de la región. Uh -huh. Pues se puede decir que él llevaba una escuela, una escuela de pensamiento propio de él mismo. Uh -huh. eh, una de las características del señor Soleimani fue que tenía esa potencialidad de crear una fuerza nacional, una fuerza popular en contra de la hegemonía, en contra de la arrogancia mundial. Eso tenía una valentía de llevar a favor de los oprimidos del mundo. Pues, mucha fama mucho uh, reconocimiento tanto desde el interior como el, el, como el exterior del país por esta misma razón cuando estaba vivo su vida fue el factor de la unidad de la unión entre la gente incluso después de su fallecimiento cuando cayó mártir también ese suceso creó otra unidad otra unión entre la gente tanto dentro de su país irán como otros países de la región. Ah, bueno, el general Soleimani, además de que fue un comandante poderoso, al mismo tiempo tenía un quiero decir un pensamiento, una visión mística, uh -huh. que si correcto es de, eh, una cosmovisión mística y eh, pensaba, daba ánimo, tenía un uh, quiero decir pensamiento positivo hacia gente, mucha humildad hacia los demás y siempre decía a la gente que siempre yo yo soy para ustedes <todicatoria> un servidor digamos un servidor del pueblo nosotros <todicatoria> y... <todicatoria> por eso sabemos y vemos que el martirio del general Soleimani causó un poderío tanto en Irán como los demás países <todicatoria> de la región en Irak también <todicatoria> نشون داد که یک نظامی میتونه به, به, مح... به حدی از محبوبیت ملی و فراملی به دست بیاره که افراد مختلف از کل از کشورهای مختلف در تشیج جنازه او شرکت کنن. اصیح اصو mostró quiero decir el fallecimiento el martirio del general Soleimani y durante a lo largo de, de la ceremonia de su fúnebre varias personajes de diferentes países uh, participaron en el acto en esta actividad y eso muestra la fama y quiero decir uh, fue un personaje querido tanto al nivel nacional como uh, extranjero y eso muestra que también un militar puede tener mucha fama Entre different países del mundo. haft Vi at i på Uh, az payamat haye shahadat ishonu mitunim begim ke uh, bahes ba shodesh ke mardom-e Iraq tarh Uh, que el Parlamento de Irak promulgó un proyecto para la retirada, para la expulsión de las fuerzas estadounidenses de Irak. Uh -huh. Y así esta fecha, el 3 de enero, fue uh, denominado como el Día Mundial de la Resistencia. los americanos en terror de que muy nojabonmardane bud va vagan munhasir be fard bud az jehat in amaliyat vagihane shekas khordan asi ke eso quiero decir la participación de los norteamericanos en el asesinato del general Suleimani fue injusto, de uh -huh. verdad, eh, y eso muestra una decir, operación flagrante, quiero decir, eh, que hicieron en contra de un personaje famoso eh, iraní. Bien, hay un mensaje de Héctor que dice, las victorias del general Soleimani contra el enemigo número uno de la humanidad y sus aliados en la región, demuestran que es posible vencerlos con firmeza, convicción y unidad de los antiimperialistas. No. No. Sí, sí. Correcto. sobre eso también queríamos preguntar porque eh, hablamos de, de un militar un combatiente internacionalista que colaboró con países y con fuerzas que se supone son más débiles que todo el poderío que tiene Estados Unidos y sus aliados a Israel como hablamos de Líbano o de Irak eh, ni que hablar de Palestina, pero demostró que con, con esa convicción con, con la capacidad militar y política se puede derrotar a uno de los países que tiene un gran poderío, ¿no? va Sardar va amal inro Es sí, correcto. Uh, claramente es así porque la vida y el funcionamiento, quiero decir, uh, lo que ha mostrado Soleimani durante ese tiempo es una clara prueba de esto, uh -huh. de que se puede vencer, derrotar a los invencibles, uh -huh. a los que se piensan. Claro. سردار Soleimani بناب دعوت کشورهای عراق و سوریه به مشورتهای نظامی به این کشورها اردوام کرد و بدون اجازه این کشورها وارد مسائل داخلی اینها نشد. Eh, por la invitación de los países de Irak y Siria uh -huh. eh, Fue allá a dar consultas militares, asesoramiento militares a esos países Pero jamás quiero decir, intervino en los asuntos internos claro. de esos países Sin la vista buena, sin Correct. el permiso de los de esos mismos países Es uh -huh. un eh, Zamani que en el año 2014, el Irak به تصرف داعش در اومد و بغداد پایتخت عراق هم تا مرز سقوط پیشرفته بود سردار سلیمانی با توجه به درخواست دولت عراق وارد به مشورت نظامی به نظامیان عراق پرداخت و تونس جلوی پیشروی داعش رو بگیره پرومپلو ان الانی 2014 Cuando las fuerzas de Daesh, las fuerzas del Estado Islámico de Irak, eh, controlaban, consiguieron controlar la parte de quiero decir, la ciudad de Musel, mm -hmm. en Irak, y estaban avanzando para conquistar otra ciudad, la capital iraquí, Bagdad. En aquel momento, Sardar Soleimani, eh, quiero decir, el general Soleimani, eh, invitado por Irak, con el permiso del gobierno de entonces de, de Irak fue allá a dar asesoramiento a los militares uh, iraquíes. Shah, ostane Shah el sureste de Irak, y de Irak, también, el sureste de de Irak, en el de komak nizami ishun nabud in do shahram in mintaqa ham be be dast nirouaye daesh miftad asiki tambien otras partes de Irak arbil se chama arbil ke mm. que keda north de Irak, tambien otra otro departamento que chama kurdistan kurdistan de Irak, tambien estaban a punto de ataque de, de, de, de daesh que si no, hubo... Uh, la consulta, asesoramiento del uh, comandante uh, Soleimani en aquel momento y no fue el apoyo que él brindó a los militares iraquíes en aquel momento, tanto tanto eh, de Kurdistán como Erbil del Norte ya estaban al, en el bajo el control, bajo de, Daesh, el control sí. de Daesh Hay que recordar en uh, uh, sí, sí. Hollywood es que los americanos Mosul Iraq va der Irak, der Kurdistan i que, que las fuerzas norteamericanas en aquel momento tenían presencia en claro. Kurdistan de Irak. Tenían presencia militar pero no, no no ayudaron al pueblo iraquí. at Amerika eso muestra que los estadounidenses estaban detrás de las operaciones para el avance de, los, de las fuerzas de Daesh en el caso de Irak hay que recordar a la audiencia uruguaya que hablamos de, de un país que en los 80 estuvo en guerra con Irán ¿verdad? Que después eh, se llegó al final de esa guerra, luego vino la invasión estadounidense y finalmente en estos últimos años se ha dado un proceso de acercamiento entre los gobiernos de Irán e Irak, que por lo que entendemos el general Soleimani eh, cumplió un papel muy importante en ese acercamiento que hace un tiempo atrás parecería muy difícil de lograr, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, a lo largo de ocho años eh, se impusieron una guerra de Irak y e Irán eh, y acababa eh, pocos años de la revolución iraní cuando ocurrió la guerra impuesta de Irak en contra de Irán y no tuvieron tantas... Eh, habilidades defensivas los iraníes en aquel momento, por eso conquistaron los iraquíes varios departamentos en el territorio de Irán que uh -huh. eso es mientras antes de esa guerra hubo mucha cercanía entre el pueblo iraquí e iraní pero Saddam el líder iraquí de aquel Saddam momento Hussain, sí, por ese ánimo de violación que tenía y claramente por la luz verde que había recibido de los poderes de aquel momento de poderes militares intentaba prevenir de que la revolución iraní avanzara hacia otras partes de la región pero el general Soleimani debido al sentimiento hacia el pueblo iraquí que lo calificaban como hermanos como hermanos iraquíes consiguió tener en crear muchos vínculos cercanos con el pueblo con el pueblo iraquí y por esa misma razón cuando se cayó mártir muchas muchos iraquíes muchas mucha población eh, de diferentes ciudades de irak participaron en, en la actividad de funebre de él y no lo podían, que decir, es inexplicable la, par la participación de diferentes uh, sectores uh, del pueblo iraquí. Eh, tan importante ha sido el general Soleimani que no murió en combate, sino que Estados Unidos hizo una operación especial para asesinarlo, ¿no? Para que quedara claro que, que fue asesinado. Sí, eso es un factor muy importante. Además de eso, quería... Uh, enfatizar, insistir en, es, en esto que el señor uh, Soleimani participaba en el campo de batalla él mismo uh -huh. que asistía en los campos de batalla fue un comandante que daba valentía a los demás combatientes uh -huh. bueno, otro asunto que hay que destacar es que el, el señor Soleimani como un coordinador entre Irán con otros países de la región eh, actuaba como un como un uh, dignatario como mm, un, un, una autoridad un representante político uh -huh. participaba en las negociaciones en la diplomacia del país también uh -huh. uh, tuvo muchos efectos uh -huh. y después de una ronda de negociaciones que, uh, que se celebró en Siria uh -huh. él se partió hacia Irak, cuando ingresó a Irak al territorio iraquí Uh, subió a un auto y al auto estaba yendo pero fue el objeto uh -huh. de un ataque de los helicópteros y un dron estadounidense y lo que reclamaron en ese ataque los atacantes dijeron que nosotros habíamos sentido una amenaza de parte del general Soleimani y por eso mediante un ataque preventivo o algo uh -huh. así querían uh, impedir que se uh -huh. llevara a cabo sus Uh, el señor Agnes Calamar, el re relator especial eh, del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ha redactado un informe en el que uh, ha plantado las razones de los Estados Unidos para atacar uh -huh. a Soleimani y a, en este informe el relator especial ha rechazado cualquier razonamiento las razones plantadas por los estadounidenses. Uh -huh. ...así que rechazó en el informe... ...de que jamás hubo una amenaza... Uh -huh. el, señor, eh, ...el señor Soleimani... ...en contra de los estadounidenses... ...y eso lo ha probado... ...ese relator en su informe... ...mediante algunos... ...quiero decir... Eh, ...razonamientos jurídicos... Uh -huh. ...ha rechazado y había dicho... ...que Soleimani no hubo una situación... ...de que sea un, una amenaza... ...o se uh -huh. califique una amenaza... ...en contra de los estadounidenses... Eh, ...fuera de eso... Eh... En todos quienes conocemos lo que ha representado Soleimani, entonces eh, queda también la idea de que se haga justicia con su asesinato. ¿no? Eh, recuerdo que a los pocos días de su muerte hubo algunas acciones, que por ejemplo hubo ataques a bases militares estadounidenses, que generaron algunas bajas, sobre todo de fuerzas iraquíes. Pero Irán ha prometido eh, Está investigando Y ha prometido castigar Hacer justicia con los responsables de, de ese asesinato Ha creado una comisión especial Para trabajar en eso ¿En qué están esas investigaciones? Qué buena pregunta Bueno, hablando sobre El procesamiento, las investigaciones Que eh, inició en aquel momento Sobre este asunto Hay que decir Hay que destacar que el señor Salemani fue un invitado del gobierno iraquí uh -huh. y mediante un avión de pasajeros arribó al aeropuerto de Bagdad y por eso cuando fue una invitación para llevar adelante algunas negociaciones, conversaciones con, el go con los gobernantes del país, eso muestra que el ataque fue injustificable, que no se podía hacer, que no cabe en los mecanismos jurídicos del, del mundo internacional. Uh -huh. Uh, y por eso tuvo inmunidad política claro. el general Soleimani y eso uh, pues muestra que los Estados Unidos ha violado el convenio de Ginebra de 1973 con este asesinato porque en el señor en Soleimani, entre los, las autoridades de alto rango de parte de Irán, quería hacer negociaciones, conversaciones, uh -huh. pero ocurrió este, este suceso que es contrario a los convenios, eh, convenciones internacionales. Uh, sobre ese suceso, recordamos que pasando dos años de que uh, fueron derrotados los Daesh, gracias a la lucha del, uh -huh. uh, del general Soleimani pasando eso esto que el régimen terrorista de los Estados Unidos asesinó a alguien fue, que fue un invitado oficial tanto aquí se asesinaron a él como otro Kirill y campón en la lucha contra el terrorismo que fue Abu Mahdi al-Mohandes del Irak en, el, ...en la lucha contra el terrorismo... ...el mártir Soleimani... ...es un símbolo... ...bueno, hay dos resoluciones... ...del Consejo de Seguridad de la ONU... ...uno es... Uh, ...2270 y 2253... Uh, ...esas dos... ...de acuerdo con esas dos resoluciones... ...los países tienen que... Uh, ...quiero decir, atacar... ...en contra de los grupos terroristas... ...entre ellos el grupo Daesh... ...y... Soleimani fue entre uno de los personajes muy importantes de que, de acuerdo con estas resoluciones internacionales, uh, atacó en contra del grupo terrorista de Daesh. Pues, cuando el general Soleimani anunció el fin del gobierno de Daesh, y así cumpliendo Uh, cumpliendo los requisitos de las dos resoluciones mencionadas es pues cómo es posible que un país uh, cometiendo esa atrocidad en contra de una persona que es un símbolo uh, de, de la lucha contra el terrorismo uh -huh. pues ese delito flagrante siempre hay que tener eco uh, reflejado en varios medios de comunicación para que no se olvide desgraciadamente hay tipos parecidos de esos delitos en la región de América Latina. ¿también? Sí, reitero la, la pregunta para concretar un poco más en qué están las investigaciones de, de Irán para castigar a los responsables. Sí. De lo que se pueda conocer, ¿verdad? Sí. Bueno, uh, se ha creado un comité jurídico en Irán para el seguimiento de ese acto uh -huh. de acto terrorista, este eh, quiero decir de ese suceso y han pedido ese comité los miembros del comité han pedido a las autoridades norteamericanas que actúen acorde al, con, al convenio 1973 de Ginebra y entreguen a las personas a los que han eh, hecho este crimen para que ven hacia la justicia. También Irán está llevando a cabo el procedimiento mediante la corte de La la uh -huh. corte internacional de justicia, aunque los Estados Unidos ya no es un miembro de no esta acepta. corte, no acepta, pero al fin y al cabo tiene que responder a los crímenes hechos en este caso. Uh -huh. Así que el Irán mediante diferentes instrumentos jurídicos, políticos e internacionales está siguiendo el tema para llevar a la justicia a los perpetradores, los, los que han hecho este crimen y están esperando que se enjuicien las personas que han sido decir, los responsables bien, vamos a reiterar entonces que hay material que la gente puede acceder a través de la cuenta de Twitter, ¿no? la embajada de la República de Irán en Uruguay ahí se puede acceder a un sitio web donde hay material eh, sobre el general Soleimani hay videos hay distintos materiales en inglés mayoritariamente además de en persa pero que nos decían que va a haber material en español pronto y que hoy se presenta en españa una biografía en español también sobre el general Soleimani que pronto va a llegar a nuestro país ¿no? Sí, los materiales con respecto al general Soleimani se pueden encontrar sus queridos oyentes mediante uh, facebook, twitter uh, aunque la información, los artículos con respecto a la vida eh, de general Soleimani sus luchas son pocas mm. pero ya están haciendo las traducciones correspondientes Bien, nosotros vamos a difundir también en las, en las cuentas de las redes sociales de Radio Centenario para que la gente pueda acceder eh, hay un mensaje de un oyente adhiero al saludo al embajador y quien traduce Todo el apoyo y solidaridad al gran pueblo iraní, dice Alf. Eh, y hay alguna algún mensaje o consulta de otros temas de la actualidad de Irán, algunos que ya lo hemos hablado en, en una visita anterior y otros que conversaremos en otras oportunidades. Hoy queríamos concentrarnos en el homenaje al General Soleimani. Sí, claro, vamos a seguir con los. Incluso yo eh, cabe eh, agradecer. A, a sus oyentes, a sus queridos oyentes También por la paciencia de los oyentes Y también dedicar ese tiempo que nos ha dedicado En esta oportunidad para una charla con ustedes y sus oyentes El general Soleimani se lo merece Y quedamos también para conocer más elementos de su vida y de su de su lucha Muchas gracias al embajador Yabat Eidari Y a Taer, su traductor, como siempre ¿eh? Gracias, hasta gracias. pronto